So it's peace.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 Especial de Pecho Boys de este clásico que se llama. You are always on my mind. Dedication Day. Bueno, tenemos con nosotros ahora desde Madrid, yo diría que es una Wonder Woman. Amiga Mercedes, ¿cómo estás? Cuéntanos. Ahora, ahora yo voy a contar lo de Wonder Woman, porque resulta que Mercedes es una experta nadadora. Y además, hoy en Madrid eso le viene muy bien, ¿no? Mercedes, porque me has contado antes que está cayendo la mundial en Madrid, ¿no? Sí, ya te digo. Estáis h i n f l a n d o las zodiacs, ¿no? En Madrid ahora. Para... Sí, prácticamente nos tenemos que poner el neopreno. No nos hace falta ir al mar para ponérnoslo. Oye, Mercedes, cuéntanos lo de Wonder Woman. ¿Por qué? Pues mira,、eh, yo pertenezco a un grupo de natación,、sí. de competición.、Sí. Somos más somos de 25 años hacia arriba.、Sí. Yo compito en la categoría de los de mi equipo. Soy la de mayor edad, tengo 59 para 60. Sí. Competimos en natación en piscina y en aguas abiertas.、Ajá. Y precisamente、Ajá. este fin de semana vamos a subir al p o d i o en la Copa de España de Aguas Abiertas. Ah, caramba. Yo creo que nos vamos a subir al p o d i o Casi seguro. Entonces quería dedicarle la canción a mis compañeros de Alegatos. Sí. Y a mi grupo de amigas de Aguas Abiertas Mayores que nos llamamos Yagi Swimmers. <risa> Las Yagi Swimmers, oye, ¿y en esta、Las、competición. q u é distancias hacéis nadando? Pues mira, hacemos desde 2.500, que es la más pequeña que hemos hecho este año, ¿Sí? hasta 10 kilómetros, que es la más grande que se ha hecho. ¿Y la de este domingo, de cuánto es?、En、la de este domingo son 5 kilómetros. O sea, 5 kilómetros nadando sin parar, ¿no? Nadando, Pegándonos con las medusas, con las olas y con lo que haga falta. Oye, pues querida, si llegáis a Mallorca, pensate en nosotros y nos mandáis unas ensaimadas, ¿vale? <risa> alguna vez, alguna vez, casi, casi hemos llegado a Mallorca. Gracias, Mercedes. Un beso muy grande para ti y para todos los madrileños y madrileñas. Muy bien. Las chicas quieren divertirse. Girls just wanna have fun. Cindy Lopa. ¡Hola! レイキースレイキー ス, ス A Play Kiss en tus redes sociales. e tus redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter. Play Kiss-Bajo es. Facebook Play Kiss. Play Kiss. Thank、you En Kiss. Canción optimista y alegre, como todos vosotros. Y como este programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes, entre las 5 y las 8. Un antes en Canarias. Y los viernes lo que hacemos es dedicarnos a dedicar. En nuestro Día de las Dedicatorias. Oye, que si quieres entrar en directo para dedicar una canción, te recuerdo el teléfono: 606-712-658. Llámanos, nos llamas. Te atenderá muy amablemente nuestra compañera Leo Garriga. Y nos cuentas lo que nos quieras contar. El micrófono es tuyo. Y le puedes dedicar una canción a quien te dé la gana. Aquí, en directo, en el show de la tarde. ¡Quise f m b u e n a s tardes! Esto es. ¡Pre-X!、Hey. Hey. Hey. ¡Pre-X! Con Ricky García. 「このリキガフィア」 Estás en Pay Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Siempre este tremendo Papa d o n Fritz. Bueno, ya la recta final del viernes, del día en el que nos dedicamos a dedicar. Dedication Day. Nos vamos hasta Barcelona, ahí está nuestro amigo Raúl. Hola Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el tiempo por Barcelona? Que anda todo como muy revuelto por la península. Pues ahora no llueve, pero hace poquito l l o v í a esto es un caos. Bueno,、no、tiempo. e s qué ponerte. Tiempo el que invertisteis vosotros, me estabas contando antes, de,、eh, en el atasco en el que estuvisteis y sobre todo con la persona a la que le quieres dedicar la canción, ¿no? Cuéntanos, Raúl. Pues sí, se la quiero dedicar a mi compañero de viaje que siempre va conmigo en l aire y la vuelta al trabajo, e l t o n i Eh, que me aguanta todos los días y sobre todo el otro viernes, dos horas y media de atasco en la P7, que eso es aguantar mucho. Así que se la quiero dedicar, le quiero dedicar la de I'm in the standing de El t o n j o h n la que cuál? ¿Las dicho? Perdona, Raúl. Like, I'm in the standing. I'm still standing, Raúl. Oye, gracias, Raúl. Buen fin de semana. Un beso. Buen fin de semana y gracias a vosotros. You'll wind up like the wreck you hide behind that m a s k you used And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while、well, I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid a Down the road, leaving me again. The threats you made w e r e men a to t cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing, after all this time. p i c k i n g up A la luz de la luna, Dancing i n g d o m o o n l i g h t Canción, una versión estupenda de una canción clásica de 1972. Bueno, nueve minutos y las ocho, y las siete en Canarias, en la recta final. Kiss, esto es i s s Play Kiss Ray Kiss. Ray Kiss. Hey, Kiss FM. Te recuerdo que esta noche, a partir de las diez, unantes en Canarias, tienes aquí a Tony p e r e t para ponerte en órbita con su Super Music b o x どういうこと Can't believe it, when I hear that you won't see Llegó el momento de teletransportarse. Eso sí, hoy nos vamos a teletransportar el equipo del programa, que nos vamos a disfrutar de un par de días de asueto para recargar pilas y esas cosas para el lunes a las 5, a las 4 en Canarias estar aquí, fresquitos como una rosa, con un montón de contenidos, con vuestra participación y, por supuesto, con la mejor música del mundo: la de XFM. Leo Garriga, Estefanía Vega, Víctor Álvarez y quien te h a b l o s o y r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r n r r s r r r r r r r r r r r r r r r a r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s r r r r r r r r r r r r r